nada, los jueves estaba a las 5 de la tarde en una de las piscinas de la Reina, con mi moza, y vinieron dos agentes de la policía municipal y nos pidieron que nos identificáramos y yo no tenía identificación y les dije que estaba ahí mi furometa y, me, acompañaba y quedaba, me acompañaban y si la daban, y le dio carne conducir y empezaron allá, Vinían de muy malas maneras, muy agresivos y muy, no sé si buscándola o colocados, pero no sé, de muy malas maneras y empezaron a cachearme, me pusieron contra la forma de metal y empezaron a cacharme incluso mañas y les dije que, que este el momento que iba a llamar al mi abogado y que, pues, y, y que siguieran cachándome así delante Y ya entonces cuando empezaron a decirme, te llevamos, te llevamos para adentro, te llevamos para adentro, y, y pues yo, pues me, eh, me, resistí, me resistí un poco y no sé qué y, y ya me tiraron al suelo y esto vinieron dos al principio pero luego apareció otra mamita con tres y luego pidieron refuerzos y aparecieron otros tres, osea que esto entre ocho y me tiraban entre los ocho y me pusieron ahí las manos atrás a la espalda con las esposas, no las bebidas en las piernas y me entre medio me levantaron como un cerdo un chino el otro día ahí en una de chino y me decía así, así a los cerdos como a los en mi tierra pues igual que a un cerdo y me y yo intenté resistir ahí, me, me hice sangre ahí para que me, me al hospital y para que, porque es que de las maneras que me estaban, vi las las que venían y dije, bueno pues adentro pues me llevo la de pues culpa, están aquí en la calle a las 5 de la tarde no les importa nada, de 8 de estas maneras, y cuando adentro, y nada, me tapaban la nariz porque me hice sangre y para dentro y adentro pues me estaba estirando las orejas y me estaban dando a decir barbaridades y, y escupí, y ya es, entonces cuando me llevé un, un golpeo por todo el cuerpo y me pusieron el con un tomate y, y nada, y ahí pasé la noche todo el cuerpo ahí, pues como si me hubiera una paliza que me había dado, no, no varias, un balcón y nada, trata de las urgencias haciendo placas de aquí y de allá y El daño igual es mayor, más que lo físico, para mí por lo menos más mayor que el físico. Uh -huh. Los primeros días sin, sin, vomitando por, por lo poco que comida y, y los, después cuando empecé ya, sin apetito y y no sé, ahí sin, sin ganas de, de mucha cosa y, y irritado y mucha imponencia, mucha rabia y un bello paranoico por las noches sin dormir y pues, ansiedad, ahí porque muy nervioso y muy ansioso ya de normal y pues algo así pues y por la noche pues eso, es una locura el copón ahí, cuando está la si hay, no sé que no puedes dormir, quieres dormir y, y, y nada, cabeza todo, ahí encima bueno, me voy chingas, y chingas y, Mhm. Mm